Buenas noches, ¿cómo estás? Hace mucho que no estábamos juntos en el programa, ¿verdad? Sí, Lilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues un programa más de cosmonautas, ¿no? Así es, Cosmonautas otro que está al aire ya desde, desde febrero de este año, que empezó con el, con los programas al aire. Ay, sí. Y que, bueno, se ha ido poco a poco incrementando la, la temática, porque, digo, hablar de ovnis es un tema muy vasto, de extraterrestres, por supuesto. Sí. Y que, bueno, pues tú sabes que no estamos solos en el planeta, hay mucha, cada vez hay más evidencias de que hay seres de otras galaxias, de otros planetas que vienen, nos visitan y que a lo largo del tiempo la historia lo ha dicho también, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido vestigios y que actualmente todavía siguen apareciendo eh, evidencias de enterradas de hace cientos de años que se están de descubriendo miles. ¿no? de miles Antes, de años de derecho al inicio de la creación Acaban de descubrir un cuerpo donde estaba en una cámara especial donde el aire circulaba y lo encontraron como si acabara de morir ayer. Sí, es, es, ese, ese vestigio fue bastante interesante porque digo eh, a lo largo de todo, el, de todo el mundo, de todo el, globio, el globo, el globo terráqueo, eh, se han encontrado evidencias tanto en América como en Eh, todo Europa. lo que es el, Europa, en Asia, aunque sí. te voy a decir, eh, el continente americano es como el más ocurrido en cuanto a este tipo de, de situaciones. Hay algo aquí en América, desde Perú, desde Perú hasta México, que se han, se han encontrado impresionantes hallazgos de vida que ha, que ha pasado por aquí, por el planeta y que ha dejado huella y que ha dejado sí, sí. evidencia y que hasta apenas hoy, después de cientos, miles de años, como tú dices, nos hemos estado dando cuenta de lo importante que han sido estas civilizaciones, que han pasado y que, bueno, podríamos hablar bastantes programas al respecto de, de cómo el ser humano ha ido creciendo a la par de estas, de estos hallazgos y que por una u otra razón no se o sea no nos habíamos percatado y que la ciencia y que incluso la religión ya está empezando a aceptar como situación ya o sea, algo real, algo palpable. Pues sí algo de lo que podríamos el día de hoy tratar, yo creo que es este, los tipos de razas extraterrestres que hasta ahorita se han estado eh, que ha habido eh, vestigios de ellas que, que nos podemos se, han, se ha percatado la ciencia visita. que nos han visitado uh -huh. dentro de estas razas bueno algunas de estas razas ahorita vamos a escuchar un audio un audio que traemos preparado para que la, que la gente escuche este audio y bueno por ejemplo están los grises pequeños estos estos estos seres este grupo incluye una raza una raza que viene de una est estrella que se llama Zeta Reticuli uh -huh. y de la conspiración de Orión Este, este tipo de, de grises de extraterrestres son descritos en la mayor parte de las investigaciones sobre abducciones y quienes figuran prominentemente en reportes de ovnis estrellados. También oh, sí están es. los grises altos, fíjate, estos son grises pequeños. Los grises altos es la segunda raza prominente en este grupo de extraterrestres, que son los grises altos, descritos por Robert Dean. Si ¿Sí te acuerdas de esta película de Robert Dean, de este cuate que fue abducido por, sí. por, una, por una raza de grises que eran altísimos, medían más de dos metros de alto. No, sí es. A comparación de los chiquitos cabezones, estos estaban altos, flacos, flacos, altos, y medían más de dos metros. También están los reptilianos. Bueno, que son estos que tienen este semejanza a un reptil por eso se, por eso se les conoce como eh, extraterrestres tipo reptiliano y que son los que dicen que conspiran en el en el mundo ¿no? en el gobierno, que son los que gobiernan la tierra y que han es, supuestamente han estado desde la creación, desde antes de venir el ser humano ellos ya estaban, eso alegan ellos, verdad, así es, este, este tipo de raza los, los reptilianos han sido descritas En, en, eh, por ser ambas nativas de la Tierra y también de otros sistemas estelares, eh, Boulai ha analizado extensivamente una verdad, una una variedad de fuentes históricas de este tipo de, de extraterrestres. También están otros que se les conoce como los draconianos. vas has escuchado hablar de este tipo sí, de? Sí, claro. Los, los, los draconianos, que también es una, pues bueno, está este los draconianos o dracos. Tienen dos castas principales. La primera de las cuales es una casta guerrera. Que están en el rango 7. u 8 pies de estatura. Y aparentemente son temidos a través de la galaxia. Por sus habilidades de lucha. Los draconianos son una raza. De reptiles muy grandes. De otra forma conocida como los Drax. También. Bueno, también dentro de, de, de las razas. Que podríamos tener vestigios. Están los Sirios. De Sirio B. Son, eh, son extraterrestres. Bueno, también eh, con una apariencia muy humanoide que provienen del sistema estelar de Sirio B. Muy humana, más bien. ¿no? Sí, muy humana. Est estos son muy parecidos a nosotros y que tienen eh, características nórdicas, como si fueran allá alemanes, como de aquel, de aquel, de aquel rumbo, ¿no? O de güero, de ojo azul. Son güeros, sí. Este, son un poco con la frente muy alta. Este y sí, son muy altos. Eh, y son prácticamente los que son de luz Son, son seres de luz, de luz A diferencia de los otros dos este, Hay unos grises que son de luz Y los grises chaparritos son híbridos Así ¿no? es También están los Anunnaki Estos estos seres, ah. que es esta raza de humanoides gigantes Quienes han desempeñado un papel En sembrar la tierra con humanos Y que periódicamente regresan a la tierra Para determinar cuán efectivamente han sido, han, han sido utilizados los recursos de la Tierra por la humanidad y por aquellas razas extraterrestres jugando un papel manejando a la humanidad estos Anunnaki. Bueno, hay hay bastantes, hay bastantes Ay, razas infinito. que podríamos este mencionarlas, pero sabes que trajimos un video que estaría padre que lo, los radioscuchas se dieran cuenta de más o menos lo que lo que trata este video es pequeñito, dura 10 minutos, vamos a ponérselo habla este un poco de las razas, de las diferentes razas. Sale. que en el video dice que prácticamente sería imposible enumerarlas porque si sí se han estado apareciendo bastantes y que con el paso del tiempo nos hemos nos hemos ido dando cuenta que existen más, hay más Uy, constelaciones, sí. incluso se han se han descubierto nuevas constelaciones, nuevos sistemas solares parecidos que, a la Tierra. Imagínate ¿eh? tan inmenso que es el universo, Así que apenas nos es. estamos, yo creo que ni siquiera un Menos de un 1% hemos conocido Así es Bueno, este video es de UFOVNIs Es un video que, que trata de las razas extraterrestres De las diferentes razas Vamos a escuchar este video de UFOVNIs y regresamos Sale. Saludos y bienvenidos a su canal de UFOVNIs ¿Cuántas razas extraterrestres hay en el universo? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, pero según la Fuerza Aérea Estadounidense existen 57 tipos de extraterrestres. En este video les quiero presentar las 9 razas extraterrestres que visitarían la Tierra. Estas 9 razas, supuestamente dicho por los contactados, serían los que visitarían la tierra, si usted es un aficionado a la ufología y cree en la existencia de alienígenas lo más probable es que conozca de mucho sobre estas razas, este no es un video con la intención de decir que hay razas alienígenas visitando la tierra, sino simplemente dar a conocer lo que se viene debatiendo por décadas en los círculos exopolíticos. Los reptilianos. Como su nombre lo indica, son reptiles antropomorfos cuya civilización se expandería desde el sistema de Alpha Draconis, por lo cual también se le conoce como Draconianos. Estos seres medirían alrededor de 4 metros de altura y se caracterizan por ser excelentes guerreros y por tener un sistema político-militar sumamente jerárquico y competitivo. Además, poseen un gran poder psíquico y se alimentarían de energías negativas como el miedo y el odio, por lo cual se les considera regresivos y fueron considerados antes como demonios. Los grises Los grises son seres delgados, de cabeza grande y ojos negros y rasgados. Procederían de la constelación de Orión y del sistema estelar de Zeta Reticuli. Se afirma que los auténticos grises son muy pocos siendo la mayoría clones. Por tal razón no tienen alma ni sentimientos, comportándose como si fueran robots. Estos seres serían los ejecutores de la mayoría de las abducciones cometidas en la Tierra y a la vez son los grandes protagonistas de gran parte de las películas y series sobre alienígenas. También se dice que los grises servirían a los reptilianos y que durante los años 50 habrían negociado en secreto con el gobierno estadounidense. Los Pleiadianos, estos serían habitantes de las Pleiades de Tauro, conjunto estelar al que también pertenece nuestro sol, serían humanos altamente evolucionados que vibran en amor y armonía, también se dice que son mucho más alto que la mayoría de nosotros y se les reconoce además por ser rubios de ojos azules. Debido a esto, también se les llama nórdicos, en alusión a los pueblos del norte de Europa que poseen características físicas similares. En la antigüedad se les consideró como ángeles. Nibiruanos o Anunnaki Es el nombre dado por los sumerios a sus deidades que provenían de un planeta llamado Nibiru, el cual se aproximaría al sistema solar cada 3.600 años. Su denominación significa los que del cielo bajaron a la tierra. Los Anunnakis habrían mezclado su propio gen, que ya era mitad humano y mitad reptil, con la de los homínidos, produciendo así la raza humana terrestre. Esto hace al menos doscientos mil años. Dada la enorme diferencia de tecnología y conocimientos con respecto a los primeros Homo sapiens, estos últimos los consideraron dioses. Los Lirianos fueron los primeros humanos de nuestra galaxia. En su constelación de origen, Lyra, iniciaron una poderosa civilización basada en las determinaciones tomadas por el lado femenino del cerebro que suele ser más comprensivo y respetuoso del entorno, es por ello que se les considera progresivos. Sin embargo, debido a la invasión de su zona espacial por parte de los reptilianos, se habrían visto en la necesidad de luchar contra ellos para poder sobrevivir. En su huida, fundaron colonias en otros sistemas estelares, siendo los Pleiadianos algunos de sus descendientes, su origen no está del todo claro, pero se sugiere que ellos provienen de una civilización antiquísima llamada Patal, que habría creado el universo material. Los veganos, si bien su nombre es idéntico a los que consumen vegetales, se les llama así por proceder de la estrella Vega, de la constelación de Lyra. Si bien descendieron de los primeros lirianos, su desarrollo científico rivalizó con el de sus antepasados. En apariencia física, a diferencia del resto de los lirianos, ellos poseen una piel más oscura, pareciéndose más a los pueblos aborígenes americanos. Tras la guerra contra los reptilianos, muchos archivos de la historia de la humanidad se perdieron y ellos se han esforzado por recuperarlos. También se han acercado a ciertas personas en la Tierra para ayudarlos a evolucionar espiritualmente. Los Arcturianos Según el fallecido psíquico Edgar Cayce, Los habitantes de Arcturus, son una de las civilizaciones más avanzadas en esta galaxia. Su piel es verde escamosa, tienen ojos muy grandes y almendrados y solo poseen tres dedos en sus manos. También tendrían la habilidad de mover objetos con su mente y serían totalmente telepáticos. Supuestamente, desde que comenzó la vida en la tierra, mantienen bases en este planeta y en la luna. Su preocupación es educar a los humanos y llevarlos a la cuarta o quinta dimensión, contactándolos incluso a través de los sueños. Los Telosianos descritos como altos, rubios y humanoides, los telosianos se cree que por muchos serían los últimos sobrevivientes de las primeras civilizaciones humanas. Hay quienes dicen que son sobrevivientes de los cataclismos que hundieron la Atlántida y Lemuria, mientras que otros creen que son muchos mayores que eso. Su nombre proviene de la antigua palabra griega telos, que significa fin O propósito. Parece un nombre apropiado para la ciudad de Telos, que muchos creen que se encontraría en el monte Sashta, estaría en California, Estados Unidos. A través de la tecnología psicotrónica y habilidades del cerebro altamente desarrollado, su sociedad avanzada estaría en contacto permanente con un número de otras civilizaciones extraterrestres, incluidos los Pleiadianos y los Arcturianos. La primera persona en describir a los Telosianos fue el almirante Richard Byrd. En sus diarios que fueron publicados después de su muerte, cuenta la historia de una misión secreta en el Polo Norte a la casa de una raza subterránea muy avanzada. Los centauro alfa. Los centauro alfa tendrían un fácil poder no solo para destruirnos sino para destruir otras especies alienígenas que sean agresivas. Se les considera las especies exóticas más tecnológicamente avanzadas en la vía láctea. Se pusieron en esta posición porque se informó que eran muy inteligentes y tendrían una curiosidad natural que a su vez llevó a sus rápidos avances en la ciencia y la tecnología. Con el tiempo se habrían convertido en una especie acuática con branquias y membranas. Algunos investigadores creen que ellos son responsables de la mayor parte del fenómeno bajo el agua. También se cree que tienen un número de fundaciones que operan en el fondo de nuestros mares, océanos y lagos de todo el mundo. Según su naturaleza, los centauros alfa se cree que son una raza humana benevolente y tienen el deseo de ayudar a superar algunos de los muchos desafíos que vienen con la evolución de una especie. ¿Qué te pareció? Qué interesante, ¿no, Lilia? Este, Muy estos, interesante. Sus comentarios que, digo, es como te decía yo, que hay otras razas todavía como estos centauros que se cree que son benevolentes, o sea, son, son razas buenas, benévolas, que pueden ayudar al ser humano. Sin embargo, es como todo, en, en todo existe el yin y el mal, ¿eh? el bien y el mal. Y así como hay razas benevolentes, también hay razas que a lo mejor no son tan benevolentes y que quieren sacar provecho de la situación de los seres humanos, ¿no? Así es, bueno, este, en realidad entre ellos ya está bien definido lo del yin y yang, ¿eh? o sea, o son oscuros o son de luz. O son de luz, así. Pero es. no hay dualidad como con así nosotros. Es, así Entonces, es. Entonces, este, pues varios de allí, la mayoría que él mencionó son de luz. Así es. Ay, lo, muy pocos son de, de oscuridad. De oscuridad, pero no, pero no puedo decir que no existen, también ah, existen no, estos o sea. seres oscuros. Sí. Incluso en la tierra rondan estos seres oh, oscuros. Son los que no... Como canos. no tienes una idea, ¿no? Y la gente que tiene esa sensibilidad para verlos. Aquí está ya con nosotros la licenciada... ¿eh? Magdalena Pineda para servirles. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? Muy, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente a estar aquí con ustedes. Me es muy grato. Ah, gracias Manda eh, como, como digo ahorita entrándonos al tema Antes de que nos platique un poquito sobre leyes eh, La cuestión de los seres oscuros Y los seres de luz Yo creo que es algo que totalmente Se da en situaciones Terrestres Ya que los seres de oscuridad, bueno, pues son los mismos demonios que andan por ahí vagando, ¿no? Son, son, son seres oscuros eh, Es diferente, ¿eh? o sea, los extraterrestres son unos y los demonios son otros que no vienen de arriba Sino están aquí y son dueños del mundo Así es, pues ¿no? hay, de, hay de todo en, sí. el, en, la, en la viña del señor, diría Licenciada, pues ¿de qué nos va a platicar ahora? Buenas tardes, pues antes que nada agradecerles la invitación mm. y pues venimos o vengo muy contenta por antes que nada deseándoles a las mamás que ayer festejaron su día pues una felicitación un poquito retrasada pero espero que todas se la hayan pasado muy bien y este y no sé pues como tema Lili no y este no sé si les parezca bien los requisitos mínimos para presentar una denuncia por robo o extravío de documentos como ven. Ah, es, o robo de celular, que también, bueno, es, es muy común ahorita, desafortunadamente, la inseguridad está al día, ¿verdad? Así Entonces, es. este con el nuevo sistema cambió drásticamente el procedimiento para poder presentar este tipo de denuncias. Eh, en lo que es robo de documentos o extravío de documentos, así como robo de celular, que son muy... Eh, vamos, desafortunadamente como comentado por la inseguridad existe mucha mucho trámite eh, sí les puedo decir que eh, es un trámite un poquito tardado en cuestión a, a los tiempos y hoy es por cuestión a la propia institución eh, pero es importante decirles que la fiscalía tiene eh, áreas en este caso los puestos de socorros y directamente la calle 14 área especializada de lo que es robo o de documentos, así como lo que viene siendo de celulares. Eh, acabe ser también en el mención, que tengan radioescuchas, por favor, la precaución de que cuando adquieran un celular o les regalen un celular, si conserven algún documento, que lo identifique. Eh, ¿Qué es que lo identifique? Que contenga datos y características del equipo como eh, su versión, el tamaño, modelo, la clave de email que viene en la parte interna donde está el este, el donde viene siendo la batería, porque esos datos eh, son sustanciales para poder aportarlos ante, en este caso, el agente del Ministerio Público, y que quede asentado, que quede asentado esos datos para en caso de que haya alguna recuperación masiva o alguna se incauten aparatos en algunos lugares que de costumbre sabemos que que se venden puedan ustedes tener acceso más rápido a recuperarlo, sí, entonces sí es una una buena medida o un consejo que les damos por parte de este despacho, que tengan esa pequeña precaución. Si no tienen factura, bueno traten de conservar esos datos mínimos en, en alguna libreta o en algún documento en algún tarjetita o algo así, ¿no? Así es, algo que por ahí a la, lo tengan a la mano, ¿no? Ah, sí. no es. sabe uno cuándo le puede suceder algo, entonces hay que estar prevenido. Sí, ¿no? sí, sí, mil veces, porque si son los requisitos te piden básicamente tu identificación, en este caso datos del, ve del vehículo, yo del, este, en este sí, caso sí. el teléfono celular o del documento que se te extravió ya sea tarjeta de crédito, ife o cualquier documento. Eh, el horario son tres horarios que está manejando ahorita la fiscalía. Eh, en este caso la autoridad pues, lo que busca es agilizar este trámite Entonces está en tres turnos Está, está en tres turnos ahí en la calle 14 Se, Llenas un pequeño formato eh, En el cual estamos hablando de una hoja Donde pones nombre, domicilio, lugar donde sucedieron los hechos eh, En este caso circunstancias de tiempo, modo y lugar ¿Qué es estas circunstancias de tiempo, modo y lugar? Eh, no es otra cosa más que cuándo, dónde y cómo ocurrieron los hechos. De manera clara hay que escribirlos en ese en ese formato y esperar una ficha una ficha que en este caso la autoridad trata de ser lo más ágil posible y en ese mismo momento te, te expiden un documento certificado con el cual pues tú ya puedes hacer trámites ya sea de reposición de, de robo extravío de, de equipos o para algún seguro o incluso pues para la propia INE o IFE si se te, si, si te extravió ¿no? Eh, pues está interesante saber Muy esto, ¿no? Muy interesante. Porque luego al rato no sabe uno ni qué hacer cuando le sucede algo y claro. yo, pues, es, es interesante. Eh, licenciada, ¿dónde la pueden contactar? ¿Dónde está tu despacho? Donde, ¿Algún teléfono o página de contacto? Claro redes que sociales? sí. Este, estamos ubicados físicamente en el condominio Guadalajara. Esto es en el, la avenida 16 de septiembre, número 730, interior 300. Con todo gusto, con un teléfono celular 33 12 10 51 14 y teléfono de oficina eh, 33 16 68. 0880. Eh, seguimos apoyando a todos los radioescuchas con asesoría totalmente gratuita. Les recuerdo que estamos apoyándolos en todas las áreas, lo que viene siendo áreas familiar, civil, mercantil. Si alguien tiene por ahí algún pagaré, si alguien tiene alguna duda en cuestión, algún divorcio, algún intestado, estamos a sus órdenes. De verdad, este hay que visitar al abogado como consultar al doctor antes de que tengamos un problema mayor. Así es, bueno, pues ahí está el despacho para todas aquellas personas que quieran acercarse si tienen alguna duda, algún problema, pues el despacho les da la asesoría gratuita Así y él, ya les dirá qué pueden ir haciendo. ¿eh? Claro que sí, nada más, por favor, a cuando nos marquen, avisen o notifiquen que nos escucharon aquí y, este, y con todo gusto estamos a sus órdenes. Aquí en Cosmonautas, que bueno, pues para ustedes lleva... Toda, toda la información adecuada y referente a cuestiones de leyes y cuestiones de leyes gravitacionales como los ovnis, va <risa> Bueno, sí, Pabe, están los controles, nos, va, nos vamos a ir a una rolita, este vamos a escuchar algo de, de Pink Floyd, me parece que por ahí ya tenemos una selección, no sé cuál, cuál rol la vamos a poner primero, Pabe. La de Time. La de Time, vamos a escuchar la rueda de Time de Pink Floyd y regresamos en un momento. Sale. Padre, ¿no? Que estamos escuchando los videos este, de, de los fullness. diferentes este, razas extraterrestres pero a ver este, vamos a cambiar de tema, a ver ¿qué te parecen las películas que han salido últimamente? Bueno, fíjate que yo me, me, eh, hay, hay algunas que todavía no he tenido chance de ver pero te diré, por ejemplo esta película de La Llegada una película que se acaba recientemente a estrenar Bueno, Ar Arrival es la el título original, la titulada en español como la llegada es una película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Denis Vill Villeneuve y escrita por Eric Acer. Eh, bueno, esta película está basada en, en el primer relato, la historia de tu vida. Fue estrenada mundialmente el 1 de septiembre de 2006 en el Festival Internacional del Cine de Venecia. Bueno, esta película más o menos trata de lo siguiente de 12 naves alienígenas de más de 450 metros de altura han llegado a la Tierra citándose en diversos puntos del planeta La reputada experta en lingüística Louise Banks que en este caso es interpretada por Amy Adams eh, es entonces requerida por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad Luis viajará hasta Montana, Estados Unidos, junto al físico Ian Donnelly, que está interpretado por Jeremy Rainer, para intentar establecer una comunicación con los visitantes. Juntos trabajarán para encontrar los patrones de la lengua que pretenden descifrar y llegar así a las respuestas para las cuestiones que arrojan este sorprendente suceso. Es eh, en concreto las lo, las dos que plantea de Cornell Weaver eh, al mando de la operación en donde viene. Vienen y qué es lo que pretenden eh, Bueno, prácticamente en esta película que es un poquito Yo diría que se aleja un poquito de la realidad de cómo son los extraterrestres Porque realmente no, no está, digo, no, para mi gusto no es una película eh, que nos deje un buen mensaje La verdad no, ¿eh? porque por ejemplo, sí, ha, sí puede haber razas así como las describen, ¿verdad? Pero esas razas creo que todavía no nos visitan. Entonces, yo pienso que sí está un poco alejado. Además, además, ellos al venir a la Tierra ya saben comunicarse con nosotros. Cualquiera que sea de cualquier raza, ellos saben que se pueden comunicar con nosotros vía telepáticamente. Entonces, como que se me hace una película dominguera, ¿no? Nada más. Sí, es una película dominguera que bueno, pues igual está, está todavía, ya la quitaron de la cartelera, ya sí, no está pues en el cine, claro. pero bueno, pues igual ahí la pueden conseguir fácilmente con algunos de sus proveedores de San Johnny sí. <risa> sobre todo sobre ahí. Todo. Oh, eh, a lo mejor ya no tardan por ahí en subirla a Netflix pero bueno está la, la película La Llegada, hay otra película que se me hace que está más interesante todavía, esta película de hecho to todavía está en el la acaban también de quitar del cine es muy reciente, es una película que se llama Pasajeros, no sé si esa no la he visto pero a ver platícame Bueno, esta película trata de dos pasajeros que van a bordo de una nave espacial que, que los transporta a una nueva vida en otro planeta. Pero sin embargo el viaje toma un giro mortal cuando sus cápsulas de hibernación ah. los despiertan misteriosamente 90 años antes de llegar. Porque esta, esta nave va, via va viajando de aquí del planeta Tierra uh -huh. hacia este otro planeta lejano. Imagínate, tienen que ir en cápsulas invernando sí. y de repente una falla Y los despierta los dos 90 años antes de llegar. Imagínate cómo está la uh. situación. Que bueno, mientras Jim y Aurora, que son los personajes, tratan de descubrir qué hay detrás de esta falla, comienzan a enamorarse. Y bueno, una historia ahí medio de amor. Y ya no pueden negar la intensa atracción entre ellos hasta que se ven amenazados por el colapso inminente de la nave. Y el descubrimiento de la verdadera acerca de por qué despertaron, de la verdad acerca de por qué están despertando. Y bueno, estos dos, estos dos pasajeros son los protagonistas de la película. Un hombre y una mujer que se enamoran, es una eh, una historia y medio también de romance, pero lo interesante es eh, el trama de por qué por qué se despiertan antes, 90 años, 90 años antes de llegar. Y entonces, entre lo que empiezan a investigar Se supone que la nave va a colapsar, va a estrellarse, ajá, y bueno está, está como el suspenso ahí la, la emoción en que se estrella y empiezan a descubrir por qué, porque son despertados, ¿no? Esta película me parece que está padre, también es una película de no, ciencia pues ficción. Hay que, verla. que sí vale la pena, este a diferencia de la película esta de, de la llegada, creo que esta película tiene bastante eh, bastante sustancia, mucho, muchísimo mucho mejor. mejor que la otra. Ah, mira. Y ah, bueno, hay, hay otras películas que han ido poco a poco a lo largo del, de la historia del cine que nos han ido dejando cierta... Cierta claridad de lo que está pasando en el mundo alrededor de los de los extraterrestres, de los OVNIs. Así es. Y que hay algunas películas que nos, que nos hablan de estos seres de luz que tú decías. Estos Ajá. seres que vienen a hacer el bien, que vienen a, a, ayudarnos. a pedir, a transformar, a, a ayudarnos como humanidad. A que demos este, este pie, este avance. Ese paso hacia la quinta dimensión. Así es, para que la humanidad crezca, para que la humanidad avance, para que no... Despierte, sobre todo. Despierte, ¿no? Despierte, todo. ¿no? Que, que tenga este despertar de conciencia. Que es. se ha venido manejando ya este, este tema, este término de despertar de conciencia desde hace tiempo y que precisamente se pretende que el ser humano tenga conciencia no nada más de su entorno homogéneo, o sea, no, no de los mismos seres humanos, sino que también comparte vida con, con este con otras especies en el planeta, incluso con la misma tierra, ¿no? Que la, la tierra está viva como, sí, como es un, un ser, ser vivo. es un ser vivo. Entonces, este despertar de conciencia nos quiere decir que tenemos que caminar junto con toda esta vida que tenemos en el planeta, ¿no? De hecho, este todos estamos unidos, incluso los hermanos mayores están unidos con nosotros. O sea, los planetas dicen que hay un cordón de un que, que los, los une a todos, entonces todo lo que hagamos nosotros o sea o cualquier ser repercute en el otro, así es. ¿Ah? así es, bueno hay muchas cosas que están muy interesantes en cuanto a la temática y que yo creo que no no no nos agotaríamos sino un montón no, de programas ¿no? nos falta nos queda todavía un poquito de tiempo amigos yo creo que vamos a escuchar otra otra pieza que nos seleccionó nuestro amigo Pave que está aquí en los controles eh, cuál cuál pieza vamos a escuchar Pave Dark Side of the Moon Vamos a escuchar el lado oscuro de la luna Y regresamos Their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. In the and then the dam breaks open many years too soon. Close the dark for too I'll see you on the dark side of the moon The lunatic is in my head <laughs> The lunatic is in my head You raise the blade You make the change You rearrange me till I'm sane You lock the door Throw away the key There's someone in my head But it's not me We're ah. Yo creo que quedó ad hoc la música del día de hoy, ¿no? En el programa sí. escuchamos <ríe> quedó muy ad hoc. Y escuchamos sí. El Lado Oscuro de la Luna de Así Pink Floyd. Es. Creo que no pudo no pude haber seleccionado Pablo de las mejores rolas de la banda. Sí. Y que además, bueno, pues nos dan un panorama padre, ¿no? De lo que estamos platicando el día de hoy. Sí. Bueno, pues ya nos queda poco tiempo. Ya, ya estamos casi por despedirnos, amigos. Y bueno, pues no nos queda más que recordarles que todos los martes... Todos los martes, todos los, jueves, los de, jueves de 8 a 9 de la noche, Cosmonautas, transmite por www.redocartón.com Y que bueno, pues aquí está Lilia Gutiérrez, que es la titular del programa, que andaba por ahí de... <risa> andaba andaba de parrando. Andaba arreglando <risa> algunos asuntos y no había sí. podido estar en el programa. Y que bueno, pues ya el día de hoy reestrena programa Lilia. Oh, que en la próxima vez, ¿eh? La próxima semana <risa> va a haber una... les vamos a traer una entrevista exclusiva con nuestra con amiga Itzel Can, It, que nos va a platicar un poquito de su libro, de su li, el libro este que tiene historia de un avatar, Así que bueno, yo creo que les va a gustar, les va a gustar El Kukul Kukulkán Código es. de un Avatar ese se llama el libro. La, eh, se va a hacer la entrevista con directamente con esta Itzen Itzen Can y bueno, pues vamos a, a que nos platique cómo surge este libro del Kukulkán. Y pues vienen sorpresas, ¿no Lilia? Porque también está sí. la, la conferencia que vas a... Ya pronto está la conferencia que voy que estamos ya organizando Héctor y yo con Alejandro González. este y Yo creo que la mayoría lo conoce porque tuvimos mucha audiencia en la conferencia anterior. Esta conferencia espero que tengamos mínimo 200 personas. Yo creo que va a haber más. Más, más. ¿verdad? Sí, porque hubo bastante respuesta el año pasado. Y mucha gente ya conoce a Alejandro González, que él es un contactado. Él eh, vive en la es. Ciudad de México. Y bueno, pues Alejandro viene y nos cuenta sus experiencias, ¿no? De toda esta, sí. esta historia que ha tenido a lo largo de... Pff, de yo creo de, que desde, desde los que seis se acuerda, años, desde que, desde que se, se acuerda. acuerda sí, desde que desde que tiene... Desde que se formó su corteza cerebral, casi sí. casi maduró. A los siete años madura, imagínate, pues él estaba en esa etapa, ¿no? <risa> Así es. Y bueno, ven, vendrá Alejandro pues ya casi nos vamos amigos no sin antes decirles que también está dentro de las películas que comentamos está la película de Prometeus una película de, pues, de ciencia ficción también en la que la prácticamente la la historia está basada en esta en este país en esta nave que que persigue un sueño, ¿no? la de, el Prometeo es la nave, así es el nombre de la, de la película, y bueno, el, la acción comienza en un planeta sin vida aparente, al borde de una cascada un extraterrestre humanoide espera mientras una enorme nave espacial que parecía inmóvil empieza a alejarse, el humanoide bebe un líquido negro burbujeante y empieza a desintegrarse, cuando sus restos corporales caen por la cascada, el ADN del extraterrestre se fue una acción biogenética. Y bueno, en el 2089 los arqueólogos Elizabeth Shaw y Charlie Holloway descubren un mismo mapa estelar en, escrit en escrituras de varias antiguas culturas sin contacto entre ellas. Eso se interpreta como una invitación de los precursores o diseñadores de la humanidad, sus ingenieros, a visitar un sistema planetario que, apare que aparece en el mapa Peter Weyland, el anciano fundador y dueño de la corporación Weyland, reúne fondos para la creación y lanzamiento de la nave científica Prometheus. Y viajar hasta la luna distante lb 223 la, un, la única habitable en el sistema planetario del mapa. No bueno, está, está muy padre la película, la verdad es que sí es muy recomendable, eh, dura más o menos alrededor de dos horas, 124 minutos de duración y bueno pues véanla prometeus ya se quitó de las carteleras ya hace bastante tiempo pero bueno eh, todavía hay chance de conseguirla yo creo que se consigue fácilmente y en yo México creo. más <risa> <risa> en México más fácil en San John, Dios no vayan por San Juan de Dios y ahí Ándale, la consiguen ahí las bueno. consiguen Lila, pues gracias por haber invitado me al programa. No, gracias la, a ti. Héctor. La próxima semana, ojalá que éxito con esta entrevista de Chen sí. y la licenciada que también está aquí con nosotros. Gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes por invitarnos y estamos a la orden. Hasta luego, buenas ¿Qué pasa, noches. Pasen buenas noches. Paven los controles, nos vamos. Esto fue Cosmo Nautas.